frecuencia abierta. Estás con Jorge Méndez. En frecuencia abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Al finalizar la semana pasada recibíamos... Una comunicación proveniente de la Secretaría de Comunicaciones del de diputado Eduardo Antonini del Frente Amplio, que bajo el título, las mentiras tienen patas cortas, indicaba que ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de cerrar dos juzgados letrados multimateria, Presentamos una exposición en el Parlamento y solicitamos vía nota a la Comisión de Constitución, Legislación General, Códigos y Administración para que citara en forma urgente a la Suprema Corte de Justicia, a las fuerzas vivas involucradas, a buscar una solución en el órgano democrático por excelencia que es el Parlamento Nacional, como ya se ha hecho en otras oportunidades que brinda todas las garantías de transparencia. La coalición de gobierno, incluido un diputado del departamento, se negaron. Diputados y un senador, que se hacen llamar bancada Maldonado, decidieron ir a conversar con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Después el comunicado sigue. Pero esto a título de, de introducción, para darle la bienvenida al diputado del Frente Amplio, Eduardo Antonini. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Buenos días, Jorge. Este, un saludo... Para vos y para toda la audiencia en este día tan lindo acá en Maldonado Estamos disfrutando la, la primavera y repasando las noticias que son muchas Y que eh, de alguna manera este, hay que irlas actualizando poco menos que hora a hora eh, Yo recuerdo que cuando se coordinó esta entrevista ahí por el viernes, sin mal no recuerdo Hablábamos este, que estaba este tema instalado, pero habían otros pendientes del fin de semana que seguramente para el lunes iban a estar generando otro tipo de noticias. Y bueno, así ha sido. Así que en la introducción de esta conversación te pido le cuentes a nuestros oyentes cuáles son las mentiras que tienen patas cortas. Bien, como decía el texto que tú este, leíste así una parte, uh -huh. eh, eh, los diputados y el senador, que se hacen llamar a sí mismo Bancada Maldonado, eh, decidieron concurrir ellos a una reunión con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y no recorrer el camino que se ha recorrido en otras oportunidades, que es el del Parlamento, que. Brinda garantías porque participan todos y brinda transparencia porque las versiones tan quedan de lo que se dice cada uno. Pero bueno, eh, en ese momento ellos volvieron a Maldonado eh, en, e hicieron varias notas de prensa diciendo que eh, no era un tema presupuestal, como nosotros habíamos advertido que era, que era un tema este, presupuestal le, la cuestión del cierre de los juzgados multimateria. Pero además de que lo dijeron en los medios de prensa, nosotros juntamos ahí algunas de, alguna de las notas en varios medios de prensa, también se lo dijeron delante nuestro a la sociedad este, y a las Fuerzas Vivas de San Carlos, al Colegio de Abogados y demás que estaban reunidos allí en la capilla de San Carlos Borromeo, eh, y dijeron claramente que eh, por suerte eh, no era un tema presupuestal. Negaron que fuera un tema presupuestal y como las mentiras tienen patas cortas, las fuerzas vivas, de esa, las fuerzas vivas que están este, defendiendo el no cierre de este juzgado, este, fueron, a, a, se, se reunieron con la presidenta de la Suprema Corte y con un asesor letrado allí y lo primero que les dice es que si es un tema presupuestal. Eh, Eso ya está también en los medios de comunicación, ya el Colegio de Abogados se ha despedido al respecto y ha dicho este, claramente que este, los diputados de la coalición les mintieron. Eh, es eso, simplemente, y ese es el motivo, uno, uno de los motivos por el cual siempre aclaro cuando digo le mienten a la gente y por el cual yo no participo este, de, de ese grupo de legisladores oficialistas, Ni siquiera por WhatsApp, ya que hay un diputado que tanto me reclama. No puedo ser cómplice de las mentiras. Ya han sucedido otras, ya lo hemos hablado, ahora hay una más. Eduardo, eh, ¿la Suprema Corte de Justicia fue convocada a, a, por ustedes a, a, a ser recibida en comisión de diputados? Bueno, sí, la se llegó a eso. Amplio, se llegó a eso, se planteó. Sí, sí, claro, el miércoles pasado, miércoles... Uh -huh primero, si no me equivoco, uh -huh. la bancada del Frente Amplio, integrada por la diputada doctora Cecilia Botino, el diputado Mariano Tucci, y el diputado Nicolás Mesa Waller, uh -huh. solicitaron al presidente de la comisión, diputado Ope Pasquet, al cual, este, además de formalmente el ingreso por secretaría, yo le había entregado en mano una copia de la solicitud de, para que en forma urgente citara a la Suprema Corte y a las Fuerzas Vivas de San Carlos involucradas, eh, le presentaron esa moción para que vinieran como ya había pasado cuando se intentaron cerrar los juzgados en Nueva Palmira y en Castillos, eh, y la coalición de gobierno, que es mayoría, votó en contra, incluido un diputado del departamento de Maldonado. Nosotros enviamos allí la página de diputados, de, de, del Parlamento de Diputados Uruguay donde está la foto de quiénes son los que están en ese, en ese momento allí en la, en la votación. Decidieron que no, que era mejor pedirle por escrito una nota. Eh, en definitiva, se, ah, tratando de que la Suprema Corte de Justicia no viniera porque obviamente lo que iba a decir era... Era lo contrario a lo que ellos habían planteado acá los diputados de, de Maldonado y el senador, lo que le habían dicho a la población de Maldonado. Entonces, obviamente, para no quedar en evidencia, votaron en contra. Y en el caso tuyo, así como quienes se definen como bancada Maldonado, pidieron una audiencia con la presidenta y se las otorgó, de parte tuya, como diputado del Frente Amplio, ¿le pediste a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia que te recibiera también? <susurra> No le pedí porque hice, le seguí los caminos. por dos cosas. Primero, porque seguí los caminos institucionales Bien. que consideramos nosotros que es el Parlamento. Uh -huh. Porque esto que estoy planteando no es un disparate, es lo que se ha hecho, vuelvo a decir, cuando quisieron cerrar los, se quisieron cerrar los, los juzgados de Castillos y los juzgados de Nueva Palmira, en Colonia. Eh, y ese fue el camino, y es el camino más transparente. ¿Por qué? Están todos los partidos políticos representados, están todos los actores representados y la versión taquigráfica da garantía y transparencia de todo lo que se dice. Ahí no se puede manipular una conversación hecha en una comisión. Y segundo, Jorge, porque usted sabe eh, que yo hace unos meses atrás ya me reuní con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y que me, justamente ya me había planteado de los problemas presupuestales que tiene. El tema de que no vaya a la comparecencia, porque las versiones taquigráficas son terribles. Cuando la Suprema Corte de Justicia compareció hace unos meses ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda de, del Parlamento en, en, cuando se estaba para votar la rendición de cuentas, la Presidenta dijo, y está allí en la versión taquigráfica, que este era el peor presupuesto y que en, esto, en que en este periodo era el periodo en el que menos dinero se le había dado a la justicia lo dijo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia en, en el Parlamento y están la versión aquí de África con las actas está bien, eh, yo lo que voy es que una vez que eh, el oficialismo no votó eh, el, la solicitud para que la Suprema Corte de Justicia eh, viniera al Parlamento ¿te has planteado personalmente lo que yo te pregunté antes? la posibilidad de Jorge, le di dos motivos por el cual no porque está citada la comisión Bueno, que vengan a la comisión y explique además, porque las fuerzas no vivas de San Carlos no se acaban de reunir. Eduardo, pero no está citada comisión porque me dijiste que el oficialismo no, no está... No, a... no, no, eh, por eso, pero eso se va a seguir insistiendo. Ah, y nos bueno, parece que ah, es el bien, ámbito correcto, bueno, porque bien. yo puedo ir y volver y decir, la presidenta me dijo algo que quizás no me dijo que fue lo que pasó. Ah, pero sí. además, porque las fuerzas vivas ya se reunieron que son los que están empujando, los que lograron hace 15 años tener esos juzgados. Mm -hmm. Nosotros estamos acompañando, simplemente acompañando. Sabemos, sabíamos que era un tema presupuestal, lo dijimos, se nos dijo que no, se mintió y seguimos. Y vamos a seguir apoyando el trabajo de las Fuerzas Vivas. Bien. Y además insistiendo, la bancada del Frente Amplio esta semana vuelve a insistir el miércoles en la comisión, vuelve a insistir este, con eh, el... El tema de que vengan a la, a la comisión, al Parlamento Bien, frente a toda esta realidad, en lo personal ¿Piensas que se puede llegar a revertir la decisión de la Suprema Corte en San Carlos? Bueno, yo creo que eh, si ha sido muy claro Ha sido muy claro el trabajo de las Fuerzas Vivas de San Carlos El Colegio de Abogados, los defensores de oficio, la, la red social Yo creo que es una presión este, importante Así que tengo toda la esperanza de que eso se pueda revertir, este, de hecho sé que lo van a volver a analizar, ¿no? Porque es decir, este, está difícil tomar decisiones, más allá de los temas presupuestales, tomar decisiones cuando hay toda una población en contra de eso, ¿no? Bien. Cambiando de tema, eh, ¿has participado de, de actividades de reuniones generadas en el Frente Amplio por la situación de, de, del Gobierno Nacional, las renuncias y los nuevos nombramientos de ministros? Sí, sí, sí. Participé en todos los secretariados este, que hizo el Frente Amplio con, con sus legisladores el miércoles y el último ayer. ¿Qué, qué, estuvimos ayer a las 5 de la tarde. Sí, ¿Qué, qué, en lo personal, ¿qué, ¿qué te genera toda esta situación y qué, qué puede pasar con las actitudes futuras del Frente Amplio? Bueno, nosotros vamos a ir evaluando, estamos, obviamente, eh, esto es un, es un tema que es una crisis, que la estamos evaluando y monitoreando día a día. Nosotros, eh, ayer un periodista me preguntaba colega tuyo de la capital, y decirme, está, esto está pasando en tiempo real. Todas estas cosas que vienen sucediendo vienen sucediendo en tiempo real. Nosotros vamos este, monitoreando la situación y viendo cuáles son, las corresponsabilidades, cuáles son las cosas que tenemos que hacer eh, y cuáles son las medidas que vamos a ir tomando. Sí, tenemos claro que estamos viviendo eh, lo peor de la historia democrática de nuestro país. ¿no? Estamos viviendo cosas que eh, desde el retorno a la democracia hasta ahora no habíamos visto. Y, y el retorno del presidente de la República, que se creó mucha expectativa, para nosotros no este, cumplió con las expectativas absolutamente. Primero porque no destituyó a nadie, que era lo que correspondía. Simplemente aceptó renuncias, que no es lo mismo. Pero además después están las contradicciones. Él dice que no tienen absolutamente nada que ver y que, y que actuaron con apego a la ley y al derecho. Y si es, si es verdad que esto es así, que se actuó en ley y con apego al derecho, la pregunta es por qué renueve a la cúpula del Ministerio del Interior y por qué remueve a la cúpula de Cancillería, si es que no hicieron nada. Segundo, hay cosas que son gravísimas. Un asesor, el principal asesor en Comunicación y Estrategia del Presidente de la República parece que aseguró, y están allí los audios y las declaraciones en Fiscalía de la vicecanciller, Canciller, este, que por orden del Presidente él destruyó pruebas, y citó una reunión para este, que se destruyeran pruebas. Entonces, pruebas que involucraban, que se había otorgado Este, un pasaporte sabiendo que era un narco pesado, que era un capo narco. ¿no? Ahora, el presidente de la República en ningún momento se desmarca de eso. Que era lo que todos esperábamos, que dijera, no, yo no di esa orden y quien diga que yo di esa orden va a tener que darme explicaciones a mí y a la justicia. Bueno, eso no lo hizo. Eh, se dijo y se minimizó el hecho de que se destruyera... Un, un, un, las copias de los whatsapp que estaban protocolizadas por el escribano y que habían sido entregadas en cancillería por la canciller H eso se destruyó y era un documento papel que debería haber sido anexado inmediatamente al expediente electrónico y no fue anexado y se le entregó a alguien, se lo entregó al asesor del presidente para que lo destruyera La vicecanciller vice tuvo que entregar dos veces, porque ya en la primera lo habían destruido, entregar dos veces la protocolización de sus este, mensajes de WhatsApp. Es decir, una serie de situaciones, se asegura, se asegura que habría obligación de dar un pasaporte, cuando todos sabemos que no hay obligación de dar un pasaporte, que lo primero que se pide para dar un pasaporte es un certificado de buena conducta, y como dice un catedrático que no... Es del Frente Amplio, pero es uno de los este, catedráticos más re relevantes de la Universidad de la República, Pérez del Castillo, que no hay obligación de entregar. Se habilita a que se pueda entregar a una persona que está detenida en el exterior un pasaporte. Y también tiene la discrecionalidad de hacerlo o no hacerlo. Y normalmente a una persona que está en situación de estar presa en un país, lo que se le da es un pasaporte de un solo viaje que es con destino al regreso a Uruguay para que pueda regresar a su país. Entonces, hay una serie de cosas que no se han explicado, no se han expli nadie explicó por qué se le dio de esta forma un pasaporte a un capo narco, nadie explicó por qué se destruyeron eh, pruebas por parte de un funcionario público y, y que dice que fue por orden del presidente de la República y el presidente no lo ha dementido. Y todo esto pasó... Porque el Frente Amplio, después de la interpelación, cuando le mintieron al Parlamento, y está demostrado que le mintieron al Parlamento Nacional, más, está demostrado que hicieron una reunión para ver cómo le mentían al Parlamento de la República, el Frente Amplio presentó un pedido de acceso a la información pública para saber el contenido de los chats entre H y Astesiano. Y ese fue el detonante de absolutamente todo lo que pasó hasta ahora, si no todo hubiera quedado como estaba. Realmente es una crisis muy, muy importante de gobierno y que nos afecta a todos, porque afecta a las instituciones. Hay eh, voceros de, de la coalición que de alguna forma eh, llevan esta realidad a contrastarla con lo que sucedió con la situación de Raúl Sendic cuando era vicepresidente de la República eh, ¿Aceptan ese comparativo ustedes? No, yo, eh, no, nosotros no aceptamos el comparativo porque no viene el caso. Primero que nada, porque Sendigno no le dio ningún pasaporte a ningún narco, porque no se le llevó un pasaporte a un narco que estaba preso en Dubái para que se pudiera escapar y que después nadie más sabe de él. Todos sabían que era un narcotraficante pesado. Sendigno no hizo eso. Hizo otra cosa, su fuerza política lo apartó del cargo... Y la ciudadanía ya laudó esto. Y cuando votó, seguramente entre los elementos este que llevaron a no darle eh, la mayoría al Frente de Amplio habrá sido ese. Y la ciudadanía ya votó. Estamos en otro gobierno que se tiene que hacer responsable de lo que hace. Pero, y lo que ya ha sido pero Isendín no presentó renuncia? Claro, la fuerza política le pidió que, que renunciara. Ah, la renunciara bueno, La fuerza bueno, política se bien, llame, pero, pero eh, Está bien Pero, pero Méndez, yo le hago la pregunta Estamos hablando de lo que está pasando ahora Y como no tienen defensa eh, Atacan a Sendik Y yo le voy a decir Y Aparicio Méndez era blanco y, y, y participó de la dictadura El, can, Pero... eh, blanco, era, era, el, el canciller blanco era canciller de la dictadura y estuvo procesado por delitos y, y yo le voy a echar ahora la culpa al Partido Nacional de eso que pasó antes. No se lo voy a echar. Hubo un escándalo en otro gobierno del Partido Nacional, con el Banco Pan de Azúcar y otras cosas. Hubo gente procesada por eso. Y yo, no, nosotros no le estamos diciendo, ah, miren que cuando el, ustedes gobernaron. Porque las cosas son diferentes. Lo que estamos viviendo ahora es lo que estamos viviendo ahora. Y lo que pasó bien. antes ya está laudado y lo laudó la ciudadanía. ¿no? Bien, yo eso lo entiendo, pero como parte de esta realidad, de estas horas, de estos días, eh, a, a, eh, emiten declaraciones eh, voceros y representantes de un lado y de otro. Entonces, sí, sí. Se, se, se, se, se, se, se contratan, se... Con, eh, eh, eh, constratan las, las, eh, las argumentaciones y bueno, y también es válido que uno como, como periodista consulte si de alguna no, forma no, de claro. Y además el hecho no. de que bueno que cuando se habla de, de una renuncia de los ministros y que el Frente Amplio dice que tendría que, que haberlo este, apartado del cargo y no aceptado la renuncia, bueno, eh, también... Cuando, cuando este, sucedió lo de Sendí, Sendí también presentó una renuncia que le fue aceptada. Entonces sí, sí, yo, yo valoro y entiendo su pregunta y lo respeto su pregunta usted como periodista, pero como usted me dice que ese es el argumento que están usando los actores del gobierno, yo le, estoy, le pongo mi argumento. Bien, Estamos bien. hablando de algo que ya pasó y como no tienen argumento salen con Sendí. A ver, dos colchones... Un colchón y un, y un par de calzoncillos no se igualan además, si quisiéramos hablar de eso, que no, no queremos, no se compara con los escándalos de corrupción. Estamos, somos tapa en el mundo porque están bajo sospecha. Ministro del Interior, está bajo sospecha el, el viceministro del Interior, el canciller de la República, la vicecanciller. Pero además, porque hubo... Ah, esto es como la gotita que derramó el vaso, o quizás todavía no. Fíjese que sí, se hizo espionaje en democracia a senadores de la República. Mire que había una red de corrupción en el cuarto piso de Torre Ejecutiva. Mire que fue apartado Cardoso bajo sospecha. Mire que fue apartado... Y ahí seguimos con una larga lista. Como dice el diputado Casareto, nunca ningún gobierno ha hecho renunciar a tantos ministros como este. Quedan tres de todos los que empezaron, todos los demás ya se fueron. Y la mayoría de ellos bajo la sombra de la corrupción. Bien, eh, hay este, militantes del Frente Amplio que en redes han mostrado su discrepancia con Fernando Pereira eh, dando a entender como que ha sido muy blando con, con su posición y que el Frente Amplio tendría que, que haber este, eh, pedido la censura hasta del próximo, el propio presidente de la República eh, de, coincides en que de repente el Frente Amplio tendría que haber sido un poco más duro o Fernando Pereira en sus declaraciones no, yo este, todas las opiniones son válidas obviamente este, y, y obviamente esto ha este, afectado mucho a la A todo el país, porque ayer pudimos asistir, este, y a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que estos días se me ha acercado gente que, me, este, que son del Partido Nacional, que son votantes, y me han dicho, siento vergüenza, pero no uno varios. Sí. Ayer asistimos a en ese programa periodístico... Este, bueno, de comunicación en Montevideo, se polémica en el bar, donde, bueno, este, Patricia Madrid e incluso Julio Ríos fueron muy lapidarios en cuanto a que les da vergüenza algunas de estas acciones. El, el, los Frente Ampliistas obviamente que estaban indignados, estamos, todos estamos indignados con esta situación. Yo discrepo con que el Frente Amplio, el Frente Amplio primero nada ha sido muy responsable como ha sido siempre, responsable institucionalmente, como Frente Amplio. Y después, todo esto que estamos hablando... Todo esto de lo que pasó, de la caída de los ministros, de todo lo que ha pasado. Ha pasado porque el Frente de Amplio ha fue sido una fuerza política que interpeló y que después, como supo que le habían mentido en la interpelación, siguió investigando, pidió accesos a la información pública para que se le entregaran los documentos y termina en todo esto. Por lo tanto, el Frente de Amplio ha sido una fuerza política muy dura y es responsable de la caída de todos estos ministros. Y, y para atrás también. Porque mire que desde Cardoso para acá hay responsables de que se hayan denunciado, denunciado las cosas. Y ha sido el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio ha sido muy duro, muy duro este, institucionalmente, como tiene que ser, eh, y muy respetuoso de las instituciones. Nosotros no podemos pedir un juicio político del cual no tenemos los votos y del cual todavía, porque mire que esto es tiempo real, todavía no hay una certeza de que el presidente de la República haya cometido un delito. Bien. Que es lo que amerita el juicio político, ¿no? Está bien. Es decir, primero, tener los votos y, segundo, que se cumplan los requisitos constitucionales. Hasta pues... ahora no se han cumplido. Claro. Bien, gracias Eduardo por esta charla, muy amable. No, por favor, un gusto. Buena jornada. La conversación era con el diputado del Frente Amplio, Eduardo Antonini, lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.